Hola, Nola. Hola, Maquena. ¿Qué haces? Nada. Me acabo de levantar. ¿Y tú? Pues, yo también. ¿Ya desayunaste? Todavía no, pero tengo hambre. Vamos a la cocina. Vamos.